Si usted recién entra en nuestra sintonía, estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad es el capítulo tres del libro de Jueces. Jueces, capítulo t r Estas, e s pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, Para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los i d o n i o s y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, a m o r r e o s f e r e z e o s heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de Elios, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de c u s a m r i z a t h a i m rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a c u s a m r i z a t h a i m ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de s e n a z hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a c u s a m r i s a t a i m rey de Siria, Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra cuarenta años, y murió o t o n i e l hijo de Cenas. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec. Y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de j e r a benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel Enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y a Od se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió, Desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Aod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Aod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de las a l a cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, a o d escapó. Y pasando los ídolos se puso a salvo en s e i r a t Y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de e f r a í n y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. En aquel tiempo mataron de los Moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así f u e subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra ochenta años. Después de él f u e Samgar hijo de Anat, el cual mató á Seiscientos hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel.